Buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anabac Mayap en la Ciudad de Media, d Yucatán. Bueno, vamos a volver a lo que es el tradicional en Bacanal Musical, que son música de los años 80 y 90 de música española. Vamos a empezar con la Brigada Lincoln, esta banda de Alcante, que voy a poner LP La Piel del Sur, que es un trabajo de larga duración del año 1988 de Zafiro. Os voy a poner el tema carnaval. Que veréis cómo. a d e Más que dentro de poco nos falta ya un mes solo para el carnaval. Ya tengo ganas que llegue. Para que nos riamos todos un poquitín.、Ahí、vamos para allá. ペドルいらっし a い La noche をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カ clava, no nos van a ver. Es uh, uh, v a ダの花が手をかけて、a ナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナ a の花が手をかけて、カナ e の花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけて、カナダの花が手をかけ e カナダの花 r 手をかけて、カナダの花 a 手 カーナバル カ v、bueno, a l Solo nos falta ya un mes para llegar al carnaval. Bueno, vamos ahora a principios de los años 90 con el grupo La Guardia, este grupo granadino y su LP al otro lado del año 1991. Bueno, hay que decir que este grupo, este grupo granadino, como os decía antes, tiene dos épocas: una primera que va del año 83 al 97 y otra va que del año 2003 hasta la actualidad. Este LP al otro lado fue el sexto de La Guardia, ¿no? fue una producción de ser disco dirigida y realizada por d o c t i Walkeman, siendo el productor ejecutivo. Pete Anderson, y os voy a poner el tema No sé dónde estoy. Bueno, yo os digo otras cosas, así un poco técnicas, pero bueno, es lo que suele poner los discos, es una forma de, de, de ver que, claro, que lo que es la producción de discos es algo bastante complejo y a veces parece que solo están los artistas, pero detrás hay mucha gente muy importante, como los ingenieros de Sony, los productores, los que hacen la carátula, etcétera, etcétera. Bueno, os voy a poner ahora esto, ¿eh? A ver, vamos para allá. Aquel botón este que me puso amigo Juan, que funciona muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Que no. A ver, ahora va. Siento en mi pie el duro del esclavo. Y siempre lloro cuando quiero más. Puedo sentir sus labios. Puedo echar a volar. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. ピーソン、ノン、ノノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ン、ノン、ノン、ン、ノン、ノン、ノノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、ノン、 No e n c u e n t た o mi papel en esta comedia. No encuentro una moneda はあなたの顔はあなた a 顔はあな a の顔はあなたの顔はあなたの顔はあなた e 顔はあなたの顔はあなたの顔はあなたの顔はあなたの顔はあな e の顔はあなたの顔は o なたの顔はあなたの顔はあなたの顔はあ e たの顔はあなたの顔はあな e の t はあ e たの パーフェクトに入っ a くる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入ってくる人間に入 n てくる人間に入ってくる人間に入 e てくる人 m に入って e る人間に入ってくる人 ファンタナピエザクラブのロンペカベザー。 どうして Bueno, ahora vamos a, a seguir con un grupo rico que, más que este single, ya os lo puse aquí en Bacanal Musical. que más que... Voy a ser el single que voy a regalar hoy cuando os haga la pregunta del vinilo del Millón de Euros. d e concurso que ya sabéis que hago todas las semanas. Y este es el single que os voy a regalar. Vamos a escuchar、eh, la canción Entre tu cuerpo y la pared. Y bueno, os voy a decir un poco que este single、eh, está extraído de s u LP Rico del año 1990. que Además, que no solamente colaboraron los que son bueno, los miembros de esta banda, ¿no? sino también fue Sergio Castillo en batería, teclados Manolo Vigalta y Pablo Salinas, y guitarra también José Romero, Antonio Vega, y coros Jesús Ortiz y Carlos Narea. Voy a poner el tema ya mismo, que es todo un temazo. La verdad, que este grupo no tuvo mucho éxito, pero a mí la verdad que me convenció bastante cuando se salió allá en los años 90, a l principios de los 90. Vamos para allá. Mm, vaya marcha que tiene esta canción Entre tu cuerpo y la pared, de Rico, del año 90. a h o r a vamos con uno de esos personajes muy importantes dentro de la historia del pop rock nacional, Aril e Roth,、eh, que nació en Buenos Aires el año 1960, ¿no? de una familia、eh, de artistas, ya que su madre también era una r t i s t a muy conocida ya en la Argentina, y que se vienen para el año 1976 aquí en España a causa de, de la dictadura militar que había en aquel momento. Y al poco ya sabéis que, bueno, Montóac le f a m o s al grupo Tequila. Y cuando Tequila se solvió,、eh, tuvo un, una carrera en solitaria que duró muy poquitito. n o Pues este single es del año 1985 y la canción se llama Alguien v i gila. Es de Zafiro. v a s a escucharla ya mismo. Es todo un, ahí, en mitad de los 80. ぶどう。 A ir con, con un grupo que la verdad que los conocía completamente. Llama, el grupo se llama No Lo Sé y es de Tarragona.、Eh, cuando estaba mirando en casa para hacer el momento cassette, me encontré con esta cinta que todavía estaba envuelta. Se puede decir que el, el primero que v o a escucharlo casi sois vosotros, ¿no? Porque la abrí, la puse y nada más. Por la segunda vez lo podía poner aquí. Esta banda tarragonense estaba formada por Miguel Alberto Cruz, bajo, Ramón r u m e u guitarra, Fernando Julián, batería. Vamos a es escuchar el primer tema de, de este. De este... Casete que se llama Distracción, que es de un LP Milagros de amor del año 1990 de grabaciones digitales. Bueno, podéis ver el cassette que lo puse en la presentación que siempre hago en el blog de Radio Crash. Y puse, lo primero que puse fue poner este cassette. Que la verdad, que cuando encuentras estas cosas q u está e sin estrenar, pues bueno, parece que asombra. Os voy a poner ya ahora aquí, voy a dar aquí, a ver qué trasuena. ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. A bajarnos a los infiernos de la música gótica con Polaski n y el Ardor y su tema azul del año 1983 que salió en single por Ariola. La versión que tengo es el de recopilatorio Sombras. Bueno, que ya sabéis que esto lo pongo muchísimo porque son muchos LPs, mucha música y voy poniendo poco a poco, voy sacando, claro, una sesión entera de este tipo de música puede acarrear deprimiendo al más optimista. Pero voy a poner el tema ya mismo, azul de Polaski n y los a r d o r Voy a bajar aquí la aguja y ahí está, ahí, más. Oof. A alejarnos un poquitín de este tipo de música para irnos ahora con uno de los grandes, con s e x Museums, este gran grupo que v o y a poner el tema liar. Esta banda catalana, que es de la que yo vi hace muchos, muchos años en el Paso d e l r o Pinto, aquel, aquel, aquel bar, bueno, que sigue existiendo local, pero ya cambió de nombre, y fue en esos conciertos que no me d i a e mi t i d a La pasamos realmente fenomenal. Estaba con Manolo Bacanal en aquel momento pegando brincos como chiflaos. Bueno, voy a poner este single del año 1991, de la Fábrica Magnética, y la, can, y la canción que voy a poner se llama Liar. Esta canción pertenece al LP n a t u r e s Boy. Bueno, os、pues、voy a poner ya mismo porque la verdad es que esta música es que me vuelve loco. Ahí veréis, bueno,、vale, ya. Mucho me gusta, se es museo, me encantan. Me como cruje el disco.、Uf. Vamos, vamos. Sex Museum. Bueno, vamos a cambiar, como solemos hacer mucho aquí en Bacanal Musical, de dar un timonazo aquí al programa y nos vamos aquí a casa con los berrones y su LP, Buy Decítelo, del año 1984. Su primer trabajo que fue todo un éxito de KM444 Sociedad Limitada, que era discográfica. Para este disco fueron ingenieros de sonido Carlos Pinto y Joaquín Lacalle, siendo el diseño de la portada y c o t r a p o r t a d a VH Creaciones. Os voy a poner el tema, un tema que, bueno, que tiene su caso, se llama Pásame el porro. No, perdón, miento. Pasamos d el porro, no pásame, pasamos d el porro. Voy a poner el tema ya mismo. Vamos para allá, venga, b e r r o n e s Que de este LP su tema más famoso es la famosa n u n g e Stup, e r o es un LP que tiene una, una gran calidad en canciones que a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a quedarnos aquí en casa, vamos a seguir en casa y con los Stucas, que es nuestro segundo momento cassette, y su LP No dejar al alcance de los niños de la Sociedad Fonegráfica Asturiana del año 1984. De este LP ya escuchamos el single Reinas de la Noche, pero el LP lo tengo en c a s e t e Bueno, voy a poner ahora mismo a los Incombustibles Estucas, que deben es ser una de las bandas más antiguas de España. p o r q claro, empezaron en el 64, han ido cambiando la formación, pero siguen con el mismo nombre y ahí e s t á n dándole. Hace poco tocaron aquí en Gijón en una sala. Bueno, voy a poner el tema Algo Me Pica. A ver cómo suena, a ¿eh? Sabéis que siempre tengo un poco miedo con los cassetes, que alguna vez alguno ya me rompió cuando estaba aquí en, en Bacanal Musical. Y no suena como debiera. Y tarda. Tarda un poco. En, porque es el primer tema de la cara B. A los estucas, y vamos a ir ahora con mi Brigada Lincoln y s u l p que os pusimos anteriormente la piel del sur con un tema que se llama, se llama, se llama, se llama, se, llama, se ha ido ahora la, el día de la derrota. El día de la derrota estaba aquí leyéndolo y se me fue un poco la cosa. Bueno, también os tengo que deciros que este grupo, la Brigada Lincoln, antes de tener este nombre se llamaba Tupes Oscuros. Bueno, vamos a poner el tema ya mismo. Vamos a bajar aquí la mágica aguja, como siempre os digo yo, p a r a q u e no h a cosa más mágica que una aguja. 全然、この時期の祈りを見つけたのは、そら炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素と炭素素素素素素素素素素素 俺の家の家の家の家の家の家の家の家の家のの家の家のの家の家の家の家の家のの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の では、そのままでは終わりです。 De la derrota. Bueno, ahora vamos a ir con un grupo, es la primera vez que lo pongo aquí que se llama Barra j u r e que es un grupo catalán formado a principios de los años 80 y este single que v a m o s a e s c u c h a r es del año 1980 y el disco de una discográfica que se llamaba Fiore Dix. Estaba formado por Enrique San Martín Guitarra, Martín Colli Saxo y Flauta, j o s e p María s a l i c r u Teclados y José Casola Batería. Voy a poner el tema. Un tema que se llama El Rey del b i l l a r que aquí en los años 80 era los villar, había muchísimos billares en todas las ciudades, aquí como no, también lo había, que eran sales recreativos, entonces había billares, había unos juegos que eran unas palas, bueno, etcétera, y todo eso desapareció. Con el tema de la, de la informática, casi ya no quedan ni fútbolines ni billares en la ciudad. Bueno, una época que ya también se fue, como se fueron muchas cosas cuando llegó la época esta de los ordenadores. Que gracias a, a ellos estoy aquí trabajando con vosotros, porque tengan en cuenta que, que, bueno, que esto lo estoy grabando en un ordenador y, que, y gracias a eso lo puedo poner en el podcast y podéis escucharlo cuando queráis. Que ya os recuerdo que todos los programas de Radio Crash se ponen en el podcast del blog y ahí podéis escucharlo, no solo el mío, sino el de casi todos. Bueno, voy a poner esta canción ya: El Rey del Villar. you o h A dejar aquí a la barra Yure, este, este grupo catalán de mediados de los años 80, para irnos con un LP bastante conocido, de hoy no pasa, de siniestro total, del año 1987 de Dro. De este LP se llegaron a vender 30.000 copias, que en aquella época era, era, era importante, n o y fue el último disco que produjo Paco Trinidad.、Eh, hay una edición en CD del año 2002 donde se incluyen nuevos temas. Por eso, si, bueno, si tenéis el, el CD, veis que con respecto al disco hay bastante diferencia. Os voy a poner un tema que define un poco, un poco lo que es este, este trabajo, Larga Duración de Sinestro i Total, donde se atreve con nuevos sonidos. Y en este caso, con una canción curiosa, La Balada de Cachamiña y María Pita. b u e n o habla del Celta y del Deport, pero bueno, tiene su cosa curiosa porque ya veréis que.、Eh, no sé cómo e x p l i c a r l o Parece un, una, una canción de esas marineras de un, tomar con un. un Con un brazo ron, una mano berrón y estas cosas, ¿no? Es una cosa curiosa para estos punkies, como fue, como empezaron ellos. Y este grupo nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que os voy a regalar un, un single de Rico Alcacierte. La pregunta es: ¿en qué año, en qué año sacaron el último.? LP siniestro total. Yo creo que es bastante sencilla. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical.yahoo.es y esta vez sabéis hasta qué single os voy a lanzar. Bueno, os voy a poner ya esta canción que la verdad que es curiosa. Escuchadla, escuchadla porque creo que la he escuchado, es muy curiosa. El sí i lleva el agua, el niño la fama, nosotros la gloria, Galicia nos ama. よっ マティン・コダクスのラボだら c a l d o s incomparables l e i d a l guía de las gentes tú serás del celta yo del deportivo Bueno, como veríais, es un tema más que mínimo curioso, ¿no? Te dan ganas de ver ron, y bueno, es una, un canto a esa tierra tan, tan increíble que es Galicia, que yo soy un enamorado, soy un fan de Galicia、eh, terrible. Bueno, ahora me voy a despedir de todos vosotros con un EP que no pude comprar. Os voy a poner esta, esta canción por YouTube, porque lo tenía, reservado, bueno, lo tenía reservado, lo pedí y no me lo encontré. p u e n o estaba agotado m i k i cantando una canción que se llama Harto por Master Bumpy Soul. Y que fue grabado en Circo Sperotti, que es la, la sala de grabaciones que tiene aquí en Gijón, Jorge Explosión. Bueno, con esto me despido a todos vosotros y os dejo con el Incombustible de m i c k e y el famoso hombre de goma. Que igual la semana que viene hago un pequeño ...un, un pequeño programa e e q u ñ o p sobre los años 60, que sabéis que de vez en cuando vuelvo hoy para adelante y para atrás, 60, 70, 80, 90 y, y tiro por q u e me toca. Bueno, me despido a todos vosotros, espero que lo hayáis pasado u n rato por lo menos agradable aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, c i n de la FM, harto,、hey, uh -huh. estoy harto,、no、estoy harto. スタジオ。 Eso por Tomás, tus celos, tu manera de hablar, esto no hay quien lo aguante, pero me doy miedo, porque volvería a caer, y estoy alta. ラランンスタート